Buenos días. Bueno, esta es una denuncia penal eh, por la eventual o probable comisión de delitos de acción pública. Eh, en los sorteos de jueces que se realizaron en dos oportunidades, eh, uno, quizá el más grave, previo a la sentencia del 31 de agosto de este año, que después de 18 años de lucha de todo el pueblo argentino por liberar el acceso a un bien de dominio público como es el lago escondido, eh, directamente esa sentencia descartó el camino seguro, que es el camino de Tacuifí, y solamente convalidó para poder ingresar a un bien de dominio público un sendero de montaña eh, que bueno, demanda caminar o cabalgar eh, durante casi cuatro días para poder eh, llegar al extremo oeste, del lado escondido, prácticamente en la frontera con Chile, lo que hace que eh, las personas con discapacidad, por ejemplo, los niños, los ancianos, personas eh, sin entrenamiento físico, como la mayoría de las personas del pueblo argentino, pueda conocer esa belleza natural que es parte del patrimonio rionegrino, pero que el Superior Tribunal de Justicia eh, le ha dado esta, este privilegio nuevamente a Joseph Lewis, que era, por supuesto, su deseo, que el camino se abriera por ese lugar para que no llegue nadie o lleguen solamente unos pocos avesados, personas este, especialistas, digamos, que tengan conocimientos de andinismo, la, la, la, la ...la vestimenta necesaria, que puedan tener dinero para contratar baqueanos... ...bueno, un montón de, de situaciones que la mayoría de la gente común no, no puede acceder. Eh, quizá lo más grave es que detectamos eh, que eh, podría haber habido fraude, eh, sobre todo falsificación de documento público, en los sorteos porque dos sorteos que se realizaron con una distancia de prácticamente 5 meses eh, dieron exactamente igual, lo cual eh, es prácticamente imposible, estadísticamente imposible que eh, la ubicación de los jueces para dictar el fallo y para direccionar el, la sentencia este, bueno, sea sea este, legal, así como, como se realizó. Eh, justamente quien aparece en los dos sorteos, en primer lugar, a nuestro juicio direccionando el voto del resto, es el doctor Abcarián, que fue recusado justamente por nosotros, por su vínculo político con el eh, próximo gobernador Alberto Breltenec, quien fue el mayor incumplidor de las sentencias para abrir el camino de TACUIFI justamente durante dos, sus dos mandatos. Entonces quizá esto este, demuestre el alto grado de vulnerabilidad eh, que existe en el sistema de sorteos de jueces en todas las causas judiciales que es del Superior Tribunal de Justicia, pero esta adquiere una mayor gravedad por ser una causa de alto interés público. Se trata de que un lago este, podan, pueda ser gozado y... Este, Eh, pueda, pueda hacer, digamos, accederse a él eh, por todos los argentinos o directamente quede como lo que hoy es una especie de pileta de natación privada de un magnate británico, ¿no? Tengamos en cuenta también que hace pocos días el gobierno nacional eh, ha determinado que la compra de esas tierras que rodean el lago escondido que se dio durante la década menemista en el año 1996 Eh, son lesivas al interés público porque esas autorizaciones para poder comprar por parte de eh, extranjeros en áreas de frontera, en este caso límite con Chile, eh, bueno, habrían sido fraudulentas, tal como fue denunciado este, por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Bueno, hoy por hoy eh, tenemos esa posibilidad de que el Gobierno Nacional inicie esta acción ...y recuperemos todo el, el predio... ...junto con el lago para todos los argentinos... ...y ojalá que ese, ese, esa herramienta... Eh, ...más allá de, de pe seguir peleando por el libre acceso... ...al lago este, bueno, pueda prosperar... ...teniendo en cuenta sobre todo... ...que existen inclusive resoluciones de, de la IGJ... ...la Inspección General este, de Justicia donde eh, solicitó la intervención de la empresa G&L justamente por, a raíz del incumplimiento de todas las sentencias judiciales Y también por el hecho de que consideró que la empresa Hidden Like de Joe Lewis es una especie de cáscara vacía para esconder eh, los negocios privados del propio Joseph Lewis, que además tiene, está acusado y con orden de detención en Estados Unidos eh, por más de 15 delitos este, financieros de alta gravedad. En este momento está bajo un régimen de, de libertad condicional, pero no puede salir del país. Entonces vemos como en otros países del mundo, como en Inglaterra incluso, Eh, se lo acusa a este señor que vive en las Bahamas, en un yate, este, eh, manejando todas sus sociedades offshore, pero aquí en la provincia de Río Negro tiene absoluta impunidad, tiene absoluta este, cobertura del poder político y lamentablemente hoy vemos que el poder judicial eh, es afín a esa maniobra que a nuestra es delictiva. Bien, Magdalena, sabemos que no es la primera vez que se realizan, que se realizan estas denuncias y que dejan justamente eh, en claro ahí a la vista de todos las maniobras que se han hecho detrás de, de nuestro lago escondido. ¿Cómo esperan que, que se tome justamente esta denuncia? ¿Qué es lo que tiene que pasar o que tendría que pasar eh, con el fallo que bien vos decís dio por cerrado el camino de Tocuefí y dejó solamente ese de complicado acceso para la gente? Bueno, en principio eh vale decir que estamos preparando la el recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para sacarlo de al al caso de Río Negro donde evidentemente eh, el vínculo del poder del Superior Tribunal de Justicia con el poder político eh ha resultado evidente eh, y más con esta denuncia, pero entendemos que de comprobarse estas estos ilícitos quizá uno de los más graves es la falsificación de documento público, si se adulteraron los sorteos de jueces, eh, bueno, debería declararse la nulidad de aquella sentencia y que nos devuelvan el lago escondido a los argentinos. Por lo tanto, no es una cuestión menor. Por eso el día lunes radiqué la, la denuncia ante la Fiscalía número 4 de Vietma. y esperemos que el fiscal eh, actúe. ¿no? Eh, porque si el fiscal no actúa entonces nos va a quedar esa sensación de sospecha ante la transparencia del sistema judicial de Río Negro que evidentemente no es bueno para la democracia rionegrina. Bueno y también teniendo en cuenta no como bien vos lo, lo comentabas un poco eh la complicidad entre el superior tribunal de justicia y también el gobierno que tenemos que también continúa y que vuelve a tener eh como gobernador en la próxima, a partir del diez de diciembre a Alberto Beretilné. sí por eso este el camino de, de la denuncia penal era, era absolutamente necesario Eh, no es una cuestión caprichosa, yo estoy pidiendo incluso el allanamiento de las dependencias del Superior Tribunal de Justicia, donde supuestamente se hacen los sorteos que según manifiesta el Superior Tribunal se hacen con un sistema informático, Puma, que no, a mi criterio no tiene ningún tipo de, de medidas de control de las partes, ni de nadie, ningún ciudadano, y este, tampoco existen medidas de seguridad o, o se acredita la existencia de auditorías para verificar la seguridad del sistema es muy raro que cinco jueces voten el mismo, en el mismo orden en dos sentencias, este, en dos sorteos distintos, distando casi cuatro o cinco meses entre uno y otro. Uno ha producido en mayo, otro ha producido en octubre y da exactamente igual. Entonces, eh, este, creemos que, que tenemos que seguir adelante y utilizar todas las herramientas que nos da la democracia para recuperar el lago escondido y que realmente se abra el camino de TACUIFI que es el único camino seguro que este, nos da la posibilidad a todos de poder este, conocer una belleza natural como es el lago escondido que ustedes ven que está fuera del corredor turístico de la provincia y por algo está fuera del corredor turístico porque en realidad se lo han regalado a Joseph Lewis. Te agradecemos muchísimo entonces por estos minutos en comunicación con Radio Encuentro y con NTV y por supuesto continuaremos porque sabemos que si esto viene hace 18 años todavía vamos a estar ahí a la expectativa de qué es lo que se resuelve y cómo toman esta denuncia. Bueno, muchísimas gracias quizá agregar que una de las medidas de prueba que estamos pidiendo también es que se secuestren los eh, dispositivos móviles, celulares, teléfonos eh, computadoras para saber si existe en comunicación entre el Superior Tribunal de Justicia y la empresa de Lewis y la Fiscalía de Estado eh, porque entendemos que en caso de la Fiscalía de Estado con los abogados de Lewis han actuado siempre en consonancia en conjunto, como si trabajaran en el mismo estudio jurídico, eh, lo cual este, agregaría mayor gravedad da a la situación. Entonces, Más que nunca la, la importancia de tener tu palabra y de entender qué es lo que está pasando porque bueno las personas que nos están en este momento eh, que están escuchando en este momento eh, tienen que tener ese acceso ¿no? y conocer una maravilla como la que tenemos que lamentablemente al día de hoy todavía muchísimos argentinos no hemos tenido la posibilidad de conocer. Sí, seguramente si la sentencia del Superior Tribunal queda firme eh, donde descartan el camino de TACUIFI Eh, lo que quizá los ciudadanos no sepan, que para poder ingresar al sendero de montaña hay que pedirle permiso a Joseph Lewis. Eso es totalmente contrario a la constitución de Río Negro, que garantiza el libre acceso de todos los ciudadanos rionegrinos a los espejos de agua. Ahora hay que pedirle permiso a Lewis, porque así está establecido en la servidumbre de paso que convalidó la justicia. O sea, que no solamente la peligrosidad de internarse en un sendero donde... Ya dijimos que solamente personas adiestradas, eh, que, eh, especialistas en andinismo pueden hacerlo, o sea que el 99% de la población jamás va a poder conocer el lago escondido, este, bueno, sino que además hay que contar con el permiso de un inglés para conocer un lago que es un bien de todos los argentinos.